Un sobrino que se llama Juan Domingo Exactamente, aprovecho y le mando saludos No está cumpliendo año, pero un saludo a Juan Domingo Vicente Y a, bueno, mi hermana, mi cuñado, obviamente Tengo un dato que no me quiero guardar El 9 de septiembre de 1947 Se promulgaba la ley del voto femenino Se sanciona la ley 13.010 Que establecía la igualdad de derechos políticos Entre hombres y mujeres Y hubo un discurso de Evita muy, muy, muy emotivo, ¿no? Para la ocasión Tengo acá un extracto, pero... En todo caso se puede buscar por internet, ¿no, Luca? ¿O cree que lo lea? ¿Qué haría Evita en Guernica? ¿Qué haría Evita en Guernica? Viste que hay quienes se dicen peronistas y son peornistas, uh -huh. ¿no? Cierran con las inmobiliarias sino con la gente. ¿No? Bueno, gente, nos despedimos, se quedan con la opción compañera. Le decimos a Vivian Ellen, le mandamos un abrazo grande, que quienes ganen el premio del libro de SICUS, se tienen que anotar a los sorteos de la comunidad gráfica, eligen, eligen el título, ¿eh? así que viene interesante porque tienen muy buenos títulos la editorial SICUS, entre ellos el libro que hizo Vivian. Con Baranchuk sobre Estela Caloni Del cual ya vamos a hablar Y hay un artículo interesante en radiografica.org.ar Una efeméride más antes de despedirnos Y de gentileza de Mario Sadras Hoy es el aniversario de la muerte del gran Ricardo Carpani Artista plástico del oh. campo nacional y popular A la memoria de Ricardo entonces Bien, abrazo también para el querido Pablito Rodríguez Docente del barrio de La Boca Y así nos despedimos Esperando las 12 y 10 sí, Escuchar la tercera parte de La Compañía Radio Teatro qué lindo que está, realmente nos llena de orgullo, así que muy buen miércoles y quédense todo el día en La Gráfica gracias Manu. Gracias a vos hermano, muy bueno No es el olvido cuando te pido una vez más un bolero, un bolero un bolero, una rumba cha, cha, cha un bolero un cha-cha-cha que es suavecerá Radio Gráfica. Radio Gráfica FM 89.3 radiográfica Gráfica En Movimiento Noticias Buenos aires El gobierno de la provincia trabaja en el anuncio de un aumento salarial para la policía lo más completo y abarcativo posible. Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, reconoció el atraso salarial de las fuerzas como de muchos otros sectores. El funcionario atribuyó ese hecho a los cuatro años de repliegue del Estado que se vivieron durante el macrismo y analizó que la pandemia complejiza las cosas. En declaraciones a Radio El Destape, la Roque sostuvo que el programa de fortalecimiento de la seguridad lanzado por la administración provincial contempla un aumento salarial para las fuerzas de seguridad. Suspenderán temporalmente la tarjeta SUBE de los trabajadores no esenciales o no exceptuados en el AMBA. La medida no producirá ningún efecto respecto del saldo de carga que posea la tarjeta, que podrá ser utilizado normalmente por el usuario o usuaria al finalizar el plazo de la suspensión. La norma publicada en el boletín oficial fijó las pautas para el cruce de la información entre los registros de la SUBE y los certificados únicos habilitantes para la circulación que permitirá identificar a aquellos pasajeros que utilicen medios públicos de transporte internacional el ministro de Salud británico afirmó que la suspensión del ensayo de la vacuna de Oxford es un proceso normal mientras se investiga. Un comunicado de AstraZeneca detalló que la pausa se dio por una posible reacción adversa en un participante en el Reino Unido, por lo que se activó un proceso de revisión por parte de un comité independiente. La farmacéutica no reveló ninguna información sobre la condición del voluntario, más que para describirla como una enfermedad potencialmente inexplicable. La vacuna se está probando en miles de personas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 los 10 10:10 horas, 7 minutos, 16 grados 3 décimas, la temperatura actual en el, epa, actual en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Comandá Leila, buen día. Muy bien, tendría que haber traído los caramelitos hoy que me compré ayer caramelitos de miel. Uh -huh. eh, pasé por un kiosco, compré 15 de caramelitos de miel, 15 de esos que son con café y chocolate, que son sí. pequeñísimos, 100 pesos. Ah, bien. 30 caramelitos 100 pesos. Muy bien, muy bien, sí, puede, saber, ver, no puede ser. puede ser no es tan caro, pero me acordaba que cuando con tres pesos me compraba la misma cantidad. No, ¿no? claro, eso... Las monedas de cinco centavos. Eh, ¿Te acordás que, que valían? Sí, que ahora son para para revolearlas, digamos. Yo me acuerdo un momento en que la moneda, he visto revolearse a los colectivos que no te paraban varias monedas de 5 o diez centavos. Claro. ¿Te acordás cuando había que juntarlas? ¿Cuál proyectil? ¿Centavo por centavo? Yo me acuerdo que tenía que ir a... Ah, bueno, iba a entrenar hasta Merlo, me tomaba tres colectivos. Y el segundo, que era el, el tramo largo, sí. era un tramo de autopista, un tramo semirápido, el famoso, los que tenían la S roja, era el semirápido. Sí, le pegabas derecho. Entonces, o sea, en realidad era eh toma, agarraba el, el 96 que sale de Constitución, subía a la autopista, agarraba la 25 de Mayo, la Riccheri, bajaba eh, ahí por eh, puente 12 y después hacía todo un camino por eh, gonzález catán la fer la ferre eh, catán sí. verlo bueno o sea el fondo la matanza al fondo eh, y después también verlo claro bueno y ese viaje de colectivo no salía lo que el boleto normal que en ese momento andaba por el 150 Por ahí dos claro. pesos, 2.25 por ahí. Y ese salía, pónele. Eh, y este estaba 7 y algo y fue subiendo y mm. llegó a estar 12 pesos, que para ese mm. momento era bueno, una era, locura. Era lo que valía el justamente el semirápido porque tenía servicio especial. Sí. Eh, y uno tenía que andar con las monedas con 12, 7 pesos, 8, 12 pesos, un montón en moneda, hasta que bueno, empezó a llegar la, a instalarse la sube. Menos mal que llegó, pues si no tenías que ir con, con un peso importante en la mochila de monedas eh, Claro Aparte, era, había que poner una por una Una por una, gira. que no falle ninguna ah, Que ninguna se sea falsa o, o que no la lea la máquina eh, Era difícil Pero bueno, uno se fue acostumbrando No, después sí, eh, pagar con moneda de 10 centavos Taca, taca, taca, y empezaban a caer taca, taca, taca, el vuelto sí. eh, Ah, te da bueno. vuelto, es verdad no, era un, era, habían que andar eh, confiados. el boleto. Me acuerdo que había gente que te dejaba el boleto ahí en, en, en algún... Enganchado en algún asiento. Eh, cosa que si pasaba el chancho, tenías un boleto en caso de que no hayas sacado la... Claro. En, en caso de que no hayas pagado el boleto. Claro. Hacían eh... eso. Pero bueno, después... A ver, estaba la hora la fecha, era uh -huh. medio difícil engañar, pero bueno, había gente solidaria sí. que, que hacía eso, me acuerdo, si estaban siempre ahí en, en, en la parte trasera del asiento uh -huh. tenías como una colección de papelitos eh, lo que la gente dejaba ahí, que era el boleto claro. de papel eh, Sí, yo lo, me acuerdo que en, en ese momento ya estaban los las dos opciones, o las monedas o la sube luego ya, bueno, directamente era obligatorio solo con, con sube entonces en la medida que pude, con el, empecé a usar la sube y las tarjetas porque era mucho más fácil. Pero seguía estando la máquina ahí. De hecho, había, había choferes que se les rompía la máquina y no consideraba y seguían de largo. si no, sí. la máquina está rota, no paro. Claro. Y decían, pero tenés la de SUV, para igual que yo te pago con la tarjeta. Era la costumbre. Eh, bueno. Algunos colectivos de, de provincia que no vienen para la capital tienen todavía esos, uh -huh. esos aparatos viejos. Claro eh, Esos colectivos que, que todavía también tienen la forma vieja Viste que no son los con piso bajo Donde no entra una persona con silla de ruedas No puede subir ese colectivo porque tiene son altísimos uh -huh. eh, Pero bueno, de a poquito me imagino que se van a ir actualizando Claro, los eh, asientos de cuero Ah, los asientos súper cómodos sí. sí, pero cuando es verano Sí Y el asiento eh, queda del lado del sol. Ah. El asiento de cuero negro. Eh, o sea, te quedas, sentás y pegás un salto porque te quemas toda la te cola. Te quemás y si tenés que estar sentado ahí sí o sí, eh, cuando te levantás estás adherido a la cuerina del asiento. Sí, me acuerdo. Y los trenes también tenían esos asientos. Claro. Amplios, grandes, de cuero, que después empezaron a romper todos y era un horror. Sí, no, los tre eh. el tren a la plata ya... Sin el ventanas, rosa. sin puertas, y con tenían unos eh, unos asientos que uno eh, movía el respaldo. Estaba fijo el asiento y uno movía el respaldo para sentarse mirando hacia un lado o mirando hacia el otro. Claro. Eh, así incluso yo volví de Mar del Plata. O sea, imagínate, viajar en un tren que, que iba hasta La Plata, bueno, volver de Mar del Plata. Claro. Que no era viajecito. no era pullman ni, ni mucho menos, era sub-pullman. Bueno, pero no. se viajaba igual. Pero se viaja igual, por supuesto. este Los exquisitos de ahora. Con perro, gato, con bicicleta. Todo, claro, todo. ahora eh, no hay más eh, furgón como tal furgón eh furgón para bicicleta no sí, es que sí, sí. hay un vagón un, una, una parte vacía donde van las bicicletas, sino que dentro de los vagones hay una partecita que tiene los ganchos para, para sí. las bicicletas. Sí, sí, sí. Eh, o varios en realidad. Era toda una aventura viajar en tren en esa época. Era sí, era una aventura. Porque no era muy seguro, me acuerdo que se viajaba con las con las puertas abiertas, la gente ahí colgada en el tren. Claro. Yo he, las he ido porque tienen otra Yo a la cancha eh, eh, en el furgón, sí. me, o sea, agarraba la bicicleta, me iba hasta Constitución en bicicleta, subía, o bueno, si estaba, no sé, o a Villaneda, eh, subía la bicicleta al, al furgón, me bajaba ya en La Plata, iba a la cancha en bicicleta, la dejaba atada afuera y lo mismo de vuelta. Eh, bueno, ahora uno ya no hace eso. este Pero bueno, son... No está son, paso estrote ya. Eh, no, no.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 policiales me de